Sí, la idea es la siguiente eh, Una charla mantenida con los titulares de las dependencias cabecera. Eh, hemos decidido salir a, a constituir despacho a las subdependencias del interior eh, Con la finalidad de hablar con la gente, con el vecino Todo aquel que tenga alguna inquietud relacionada a la, a la seguridad Que se acerque hacia nosotros a ver si eh, escuchamos al vecino ver de qué se trata la situación y bueno, es, vamos con la idea de mejorar nosotros el servicio en apoyo de la policía del lugar y creo que hay veces o cuestiones que por ahí hacen que por la distancia la gente, eh, tal vez sabiendo que hay un problema de por medio, no se acerca a hablar con las autoridades, bueno nosotros creo que lo, lo vamos a hacer desde el distrito, nos vamos a acercar a las distintas de, de subdependencias del el interior del partido, donde en principio vamos a estar eh, reuniéndonos con los delegados municipales y después de ahí eh, que el vecino sepa que nosotros vamos a estar eh, en determinado día y horario eh, en, para que se acerque a la dependencia y entrevistarse con nosotros. Vamos a empezar este jueves. El día de jueves vamos a estar en Hinojo, la localidad de Hinojo, su comisaría de Hinojo precisamente, nos vamos a reunir primeramente con la delegada municipal y posteriormente vamos a estar en, en la dependencia misma, en el horario de 09 a 13, son cuatro horas que vamos a estar y vamos a estar a la espera de hablar con los vecinos, les pido a los vecinos que se acerquen porque sabemos que hay problemas, en las cuestiones desde lo, de lo ínfimo que sea, pero son... Eh, tema siempre a tratar, importante puede ser, y que nosotros, bueno, la idea es llevar soluciones y si tenemos que hacer, eh, reforzar alguna, algunas variaciones o generar algún tipo de eh, cambio en lo que sea la estrategia del plan de director de seguridad, lo vamos a estar haciendo. Vamos en un apoyo del personal policial que tenemos en todos lados y reforzando de alguna manera si lo tenemos que hacer, y que al vecino le pedimos que se acerque este, porque queremos escucharlo todo aquel que quiera y tenga algo para decir con respecto a la seguridad, este gustosamente nosotros lo hemos traición. Y esta iniciativa se toma porque se ha detectado más sin problemas en la localidad o es para facilitarle solamente al vecino por ahí que no pueda venir a la barrera? No, se hace con la idea de, como le decía al principio, de llegar nosotros hasta el vecino, porque sabemos que hay casos que eh, gente que no puede acercarse por una cuestión u otra, lo entendemos, y creo que nosotros hacemos semanalmente visita a toda la subdependencia. Entonces vamos a lo vamos a hacer constituyendo despacho en la, en la subdependencia del Interior. Lo vamos a empezar por Hinojo el día jueves, así que vamos a estar cuatro horas para escuchar a aquel vecino que quiera acercarse y plantearnos alguna situación puntual. Y después recorrer de las otras localidades. Sí, todas las localidades. Vamos, vamos, empezamos por, Hinojos, por Hinojo, por eh, Semanalmente vamos a visitar una localidad. Lo vamos a hacer. Vamos a estar en Hinojo, en Sierra Valla en Colonia San Miguel, Loma Negra, Santa Luisa, Espigas y Recalde. Esa eh, es la chica, perdón. perdón. Este, y creo que previamente a nuestra visita al lugar lo vamos a estar anoticiando de ya agradecerle a ustedes que por este medio me permiten llegar a todos, los, eh, a todos los vecinos y el día jueves, entonces, iniciamos en Hinojo y posteriormente lo haremos, iremos seguiremos hacia sea más vaya.